Estamos acá www.megafonula.com De 10 a 13, Feria Franca En busca de la conquista celeste Estamos en comunicación telefónica con Lucía Ruiz Que es integrante de la comisión interna Y congresal por el Sindicato Argentino de Televisión ¿Cómo estás? Mirá, el balón es bastante malo en estos cuatro años Nosotros, eh, un poco se sabe, pero lo que sufrimos a lo largo de cuatro años cuatro años fue retiros voluntarios, despidos, y congelamiento del sueldo durante dos años prácticamente, eh, una baja de la producción en unos casos casi la mitad o más, eh, y la verdad que un jugamiento de todo lo que es el clima laboral acá y las posibilidades de seguir generando producción y trabajo. Eh, o sea, también han incurrido en duplicar nuestro trabajo, o sea, cosas que se hubieran podido hacer acá adentro porque, como no sabía, han decidido hacerlo por afuera y entonces también incluso han gastado más dinero del Estado. Eh, así que, bueno, la la gestión es bastante negativo para nosotros y creo que en la pantalla eso se refleja un poco. Bien, y lo último que ha sucedido es que... Es Logramos saldar la deuda de este congelamiento de sueldos que arrastramos durante dos años con muchas medidas de fuerza y finalmente eh, tuvimos que llegar a la demanda judicial. Logramos sacar esta deuda y con la nueva paritaria vuelven a negarse o pagar y a las como trabajadores de televisión. Entonces, bueno, eh, ya se termina, pero hasta el último momento estamos en conflicto. Aquí estamos, para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra.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 Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Hola, hola, queridos amigos y amigas de Caja Negra. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 197 de Caja Negra, Archivo de Radio. Un programa como ningún otro. Caja un arca etéreo de recortes de radio surcando las aguas de la desinformación y el cerco mediático. En cada edición, si dejas un comentario en el Facebook de Caja Negra, podés ganarte un libro de Editorial Sikus, así que, fíjate, la posibilidad está en tus manos. Ahora sí, sin más dislates ni prerrogativas, aquí están los avances que nos guiarán en nuestra travesía informativa. Inicio del itinerario. No se están respetando las condiciones laborales, no se están cumpliendo los, los convenios colectivos de trabajo. Por un atraso de sueldo de la empresa y nos encontramos ahora con una planta totalmente parada. Porque esta multinacional yanqui no se puede despojar de 209 familias así de la noche a la mañana. Estamos tratando de sobrevivir porque la verdad es totalmente de un ciudadano de un hotel. Nos preocupa muchísimo este decreto a días de, de irse Mauricio Matri. Estamos en un momento delicadísimo porque estamos viviendo una epidemia de farampia. No hay ningún documento, ningún expediente, ninguna resolución del Estado que establezca el acuerdo. Están diciendo desde un lugar que es una fuerza de, de seguridad, claro con lo cual lo hace más peligroso. Un... Yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escucho por los aplausos que Preguntas, preguntas tiene que contestar ustedes, Caja Negra. ¿Hoy qué edad tendrían tus hijos, a ¿eh? Y 73 y 70. Archivo de Radio Irrefutable, con la justeza necesaria, sin pelos en la lengua, contundente, clara, concisa, sintética, con la oratoria tan intacta como la moral, Cristina Fernández de Kirchner concurrió a prestar declaración en una de las causas que Cambiemos y su pelotón de jueces y fiscales a comisión prohijaran en una de sus tantas cobachas, perdón, de uno de tantos juzgado que, bueno, vos me entendés. La radio, que todo lo aborda, lo compendia y emite, produjo, en una de sus emisoras, el siguiente resumen de la histórica jornada en la propia voz de la vicepresidenta electa de la nación. Que vuelvan las ideas. Ahora sí vamos a escuchar el descargo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Doctora, buenos días. Vamos a recibir declaración indagatoria en los términos del artículo 378 del Código Presal Penal de la Nación. Así que le pregunto si va a declarar. Sí, voy a declarar. Le pregunto también si luego de la declaración va a contestar preguntas de las partes. Después, eh, resolveré oportunamente. Si se me permite que me traigan una botella de mi agua, gracias sí. porque tengo una fuerte bronquitis y necesito... El auxilio de líquido para poder declarar. Esta causa, que se conoce mediáticamente con el nombre de corrupción de la obra pública, tuvo una difusión en vivo y en directo inédita. Si alguien tenía alguna duda de la existencia de lawfare, creo que la resolución en la que se nos deniega transmitir en vivo y en directo esta declaración es una clase práctica del lawfare llevado a cabo por este tribunal. Por si todo esto fuera poco Por si lo alcanzara La AFI, Las escuchas ilegales Los testigos guionados Laurita Alonso En la oficina anticorrupción Los miembros de la corte Queridos meter por decreto En esencial Por si todo esto no bastaba Y creó el gobierno La mesa judicial Mesa judicial Yo nunca lo había visto En ninguno de los gobiernos democráticos Integrada Por el ministro de justicia Caravano Por Crucellas Por un caltonero Por Angelisi. Presidente de Boca. No tengo nada contra Boca, soy de Génesis Prima de la Plata. O soy horrible. Un escándalo, una vergüenza. El gobierno que se va tenía una mesa judicial donde hasta decidían quién iba preso, quién no iba preso. qué empresario había que apretar para sacarle la empresa. Y después cuando se enojaron por más empresarios, fueron por más empresarios. El plan fue ideado para para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente la presidenta de la república a robar y saquear el país, eso es lo que hicieron y por eso estoy sentada acá no estoy sentada acá por ninguna otra cosa no soy amiga de Lázaro Báez, pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien, hay que condenarlo eso pasaba en la dictadura, cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en calo que desaparecían no voy a prestarme a eso, y estoy acá y Seguramente este tribunal, que es un tribunal de Roefer, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita. Lo no va a hacer, no me interesa. He elegido la historia. No me interesa. He elegido la historia. A mí me absorbió la historia antes que yo me escane la suelta me va a absorber la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más muchas gracias. Silencio, por favor. Doctora, le pregunto si va a responder preguntas de las partes. Permiso, me He terminado de la charla. Muchas, Muchas gracias. buenos días. Señor Presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No, no contesto si van preguntas. Me imagino que... Se su... Yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escucho por los aplausos que había. Preguntas, preguntas tiene que contestar ustedes. ¿no? Gracias. Suite de respuesta de Cristina Kirchner en tribunales con el auxilio de Líquido 3 y Líquido 2 de Diego X. Quinteto, el auxilio de Como en la mejor trilogía sobre la mafia italiana, cierto cuerpo armado para la seguridad de nuestras fronteras le obsequió a la ministra de la cual dejará de defender dicha fuerza por vencimiento de mandato un sable con la frase que pronunciara la funcionaria Y que conquistó los corazones de estos sufridos patrioteros Cada uno vive en la realidad que le cuenta, que le cuenta. Habrá, consecuencias. Habrá consecuencias El verdadero país Que te espera ahí afuera Está en línea con nosotros Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, para hablar de, de esto. Buen día, Sergio Barili, jala te saluda. Queríamos saber tu, tu opinión, tu mirada sobre, sobre esto que, que hizo Patricia burrich y que subió ayer a sus redes sociales. Bueno, en verdad, el 16 de agosto, cuando dice esa frase, la hice después, de haber negado de que Santiago había estado en el lugar, de haber negado de que la gendarmería había entrado legalmente en Cuyamen y sobre todo porque había habido dos rastrillajes, el 5 de agosto y el 16 de agosto y no y esas, en esos rastrillajes dijeron que Santiago no estaba en el lugar que obviamente después apareció el 17 de octubre pero esa frase, digamos, la repitió eh, y en ese momento fue que hace ese, ese encubrimiento y esa protección Y mi sensación ahora es que cuando se está yendo la gendarmería le recuerda eso para cuando se vaya. Diciendo, lo que dijiste, seguí sosteniendolo. Eh, hasta me parece algo, si se quiere, hasta me suena mafioso el, el mensaje. Eh, y muy desubicado por parte de una institución que me parece que, que cae en algo muy muy bajo y muy... No, sé, no, no no veo. Una cosa es que lo diga una ministra desquiciada como la de Ulrich, con, con todos los antecedentes que tiene, y otro que desde una institución como Gendarmería haga y diga eso. Claro. Me parece algo totalmente que hay que hacer foco y cada vez que lo, lo, lo sigo atentando me parece más grave. ¿Y eh, qué...? Que está diciendo alguien. ¿Cómo? Eh, charla, que me está diciendo un tachero o un, alguien en un kiosco. Me están diciendo desde un lugar que es una fuerza de, de seguridad. Claro. Con lo cual lo hace más peligroso para mí. Todos los este, gendarmes que participaron del operativo siguen en sus funciones, ¿no? El año pasado fueron ascendidos, este año la verdad que no quise eliminar y los volvieron a ascender o, lo, o los volvieron a darle con condecoraciones. Eh, pero el año pasado, 5 o 6 de los que habían partido todos los ascendieron, todo lo contrario, o sea, ni, los, ni los apartaron y los investigaron, no hubo ninguna, eh, más allá de las testimoniales que ellos armaron, no hubo ninguna imputación hubo eh, una acción por parte de un, de la parte de violencia institucional, que, que sería dentro del Ministerio de Seguridad, y todo lo contrario, cuando fue Barberis y los un cubrió, digamos, armándole ahí una, una declaración, diciéndole, y no estamos todos en el mismo barco, eh, y empezaron a acomodar los informes, eso está eh, en el expediente, y después con lo de y como que queda todo ahí... Eh, todo entramado ahora mañana tenemos eh, audiencia in comodro donde cosmoción tiene que decir que iba a investigar estasión forzada o me parece que es otra cosa esto sería totalmente imjusto y ridículo porque si no hubo una reconstrucción de una investigación no puede determinar que es otra o son otros delitos uh -huh. y a su vez y sí si eso lo cierran que la tierra totalmente impura así que esperemos que mañana la justicia actúe por lo menos una vez que eh, a favor o sea que no estamos diciendo que sea a favor nuestro sino que sea en virtud de lo imparcial o sea, mm. que no, no, no juegue parcialmente para un sector caja negra ni un paso atrás ni la buena lectura ilumina. Hola, soy Lionel Stiglitz, los invito a conocer mi libro El Colapso del Capital, sobre las principales conclusiones de la obra Cumbre de Marx, para entender los fundamentos científicos de la crisis internacional y las características de la era que estamos viviendo. Ya no existe el capitalismo en tanto sistema de libre competencia y libertad de empresa, sino la dictadura de los monopolios y el capital financiero, que promueven la guerra, el saqueo y el fascismo para defender su ganancia privada. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a RadioCut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. RadioCut.fm, la radio que te gusta a la hora que quieras. Panorama Federal Caja Negra. Salta, provincia de Salta. Trabajadores de prensa en plan de lucha. El diario El Tribuno de Salta, editado por la firma Horizontes, sociedad anónima y perteneciente a la familia del senador nacional afiliado de Cambiemos, Juan Carlos Romero, despidió a 17 trabajadores entre periodistas, personal de maestranza, administrativos y telefonistas, dos de ellos bajo protección sindical que la empresa no respetó. Las notificaciones se recibieron a fines de noviembre y como motivo se alegó una reestructuración. En este contexto, el Sindicato de Prensa de Salta, junto a algunos de los trabajadores despedidos, lanzó un plan de lucha que incluye el llamado a un paro y el repudio a la decisión de la empresa, además de exigir la reincorporación de los cesanteados. Hernando Díaz, secretario general del sindicato de prensa de Salta e integrante de la multisectorial 21F, narró en el aire de Radio Libertad AM 1090, emisora de la ciudad santafesina de Rosario, las dificultades que afrontan las trabajadoras y trabajadores en estos últimos días. Lamentablemente no sabemos si habrá más vestido no, es por eso que nosotros hemos presentado este día lunes un nuevo pedido anunciando el de... paro de actividades para el día 6 de diciembre objetivo es frenar todo tipo de acción directa por parte del diario hacia los trabajadores y buscar una conciliación obligatoria para sentarnos, charlar y ver qué es lo que está pasando. Digo, más allá de estos vestidos, hay una situación también que se vive dentro del diario. No se están respetando las condiciones laborales, no se están cumpliendo los convenios colectivos los, con colectivo de trabajo, se están haciendo multiplicidad de tareas, se está recargando el personal porque se tiene que reorganizar en base a los 17 vestidos. Digo, hay una situación realmente compleja que se vive actualmente dentro del medio. La situación es difícil Córdoba, provincia de Córdoba Trabajadores de Molinos Minetti se movilizaron en reclamo de salarios adeudados Y la reincorporación de 150 despedidos La marcha se realizó en las calles principales de la ciudad capitalina Y exigieron la intervención del gobierno de la provincia Para revertir las 150 cesantías que consideran fraudulentas e injustas Además de la falta de pago de salarios, aportes y contribuciones, los trabajadores denuncian la falta de pago de servicios esenciales de la planta, lo que deriva en una situación potencialmente peligrosa por riesgo de incendios, proliferación de roedores, falta de agua y de servicios sanitarios. Maximiliano Gómez, delegado de los trabajadores en la empresa, describió en el programa Licencia para Hablar de Radio Revés FM 88,7, emisora de la Universidad Nacional de Córdoba, la grave situación que afrontan los trabajadores del Molino nosotros este, vinimos estos últimos cuatro meses eh, manteniendo una retención de servicio porque este, no nos pagaban los sueldos y bueno eh, finalmente apareció esta está de eh, estos despidos masivos que este bueno eh, obviamente eh, la verdad fue, fue un muy muy violento porque este, nosotros empezamos esto este, por, por un atraso de sueldo de la empresa y Nos encontramos ahora con una planta totalmente parada este, y, y con los trabajadores obviamente este, reclamando que se les pague sus sueldos porque la empresa este, está tratando de, de imponer este, estos despidos que desde nuestro, nuestro punto de vista son fraudulentos. Bernal, provincia de Buenos Aires. Violento desalojo a los trabajadores de Kimberly Clark. Los trabajadores de la compañía fueron desalojados de la planta que había sido tomada luego de que la firma decidiera cerrar esa sede de la histórica papelera. Mediante un violento operativo, efectivos de la policía bonaerense ingresaron armados y arrinconaron a los trabajadores. Cabe recordar que el último 25 de septiembre, los dueños de la firma que produce papel higiénico, rollos de cocina y servilletas, decidieron cerrar la planta dejando a 200 trabajadores en la calle. Ante esta situación, los empleados se organizaron y en una asamblea decidieron ocupar la planta para defender sus puestos de trabajo. Walter Reláñez, trabajador de Kimberly, comentó en las dos mitades de Radio Aijuna FM 94,7 de Bernal Quilmes cómo fueron los 70 días de toma. Lo que estamos, eh, hicimos estos 70 días de, de toma de fábrica marca un camino para ponerle un freno a esta barbarie que se vivió de este gobierno antiobrero. Y mm, es pausa. Ahora vamos a ver cómo la seguimos y por qué esta multinacional yanqui no se puede despojar de 209 familias así de la noche a la mañana con la complicidad de la Secretaría de Trabajo y de la justicia ahora, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que les, lo, lo que les dolió es que nosotros estábamos demostrando que esta planta es viable perfectamente Por eso también se aceleraron los tiempos eh, Con el plan productivo y con la puesta en marcha de una línea de producción Nosotros demostramos que acá está la salida del conflicto Que por eso también seguimos reclamándole al gobierno entrante A Isilov, Alberto, que nos reciban ...para escuchar a los trabajadores papeleros de Kindle... ...en dónde está la solución a este conflicto. Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...jornada cultural y de protesta en el Bauen... ...para resistir un nuevo intento de desalojo. En las últimas semanas... ...la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial... ...rechazó un recurso de queja de los trabajadores... ...por lo que quedó firme el fallo que le exige a la cooperativa... ...que administra el Hotel Bauen... ...desalojar la sede de Callao 360... El desalojo no solo afectaría a la cooperativa Bauen, sino también a otras cuatro que funcionan dentro del edificio. La Poderosa, la Revista Cítrica, la Cooperativa de Artistas El Descubridor y el almacén del movimiento popular La Dignidad. La jornada cultural contó con obras de teatro, charlas y presentaciones de libros y estuvieron presentes diferentes referentes de los movimientos de derechos humanos, sindicalistas y políticos. Eva Lozada, presidenta de la cooperativa del Hotel Bowen, narró en el aire de Enredades, de Radio Asamblea FM 94,1, emisora de la ciudad de Buenos Aires, la situación actual del emblemático Hotel Recuperado. Estamos hablando de sobrellevarlo porque la verdad que totalmente reucinado el hotel. Sí. Eh, el gobierno de la ciudad es, eh, este, también, digo, junto con... porque eso sí, o sea, es como que, que le está poniendo la zona en el cuello porque nosotros ya pasamos los puntos que nos volvieron a hacer y la verdad que nos, nos, nos, nos, nos, nos ayudaron a entrar y hasta también estamos viviendo una situación muy crítica es como que nos fijan en el banquillo totalmente y decir bueno, la verdad es que hasta acá llegamos. y es muy angustiante Pizque Menuco, General Roca, provincia de Río Negro protesta en las calles contra los últimos decretos del gobierno de la presidencia de Macri la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro llevó a cabo una jornada provincial de protesta de los organismos nacionales en rechazo al decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Trabajo y Producción Dante Sica, con el que se dispuso pasar a planta permanente a la alta dirección del Estado. Para ATE es una inmoralidad la creación de un régimen especial para conferir estabilidad a los directores generales durante cinco años, luego de multiplicar despidos y menospreciar al trabajador del Estado durante los últimos cuatro años. Rodrigo Vicente, secretario general de Ate Río Negro, explicó en Entre Bardas, de Antena Libre, los motivos de la protesta. Bueno, la verdad es que nos llama nos preocupa muchísimo este decreto a días de, de irse Mauricio Macri de dejar a, a toda su, su plana de funcionarios eh, en, un, digamos, en una planta permanente a través de este régimen que se quiere implementar de la alta dirección pública. Eh, Son, te puedo puntualizar algunos de los temas más relevantes que sí. tiene este decreto que los serían un aumentos salariales entre 400.000 y mil pesos para cada uno de estos funcionarios eh, que llevaría por ejemplo un director que eh, llegue a cobrar 300.000 pesos mensuales eh, son entre 2500 y 3.000 que están en esta situación los trabajadores en esta situación de direcciones eh, nos parece totalmente irresponsable cuando en, en la mayoría del Estado Nacional eh, siempre las paritarias han sido planteadas a la bajada por parte de este gobierno macrista. Panorama Federal Caja Negra ¡Vamos!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 en la postrimería de su primer mandato, el autopercibido y proclamado mejor equipo de los últimos 50 años deja tierra arrasada en más de una materia. En salud, la situación es oprobiosa, de emergencia total. Sarampión, viruela y tuberculosis, enfermedades casi extintas en Argentina, hoy golpean con más fuerza entre la población bajo la línea de pobreza. Condición que, como reflejamos en Caja Negra, y se palpa en cada calle de nuestra patria, aumentó drásticamente durante los cuatro años que pasaron. El análisis sobre los desafíos que vienen, la salida de este laberinto obsceno en que nos metió la seocracia corporativa de los Newman Boys, en el siguiente análisis extraído de entre lo que queda del aire. Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Radio Concepto 95.5 Periodismo FM Es un lujo Tener en línea a Nicolás creplac Es ex ministro de salud este Y médico clínico Sanitarista Docente de la Universidad de Buenos Aires Y presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria Te voy a decir la primera cosa En términos de urgencia eh, Estamos en un momento Delicadísimo porque estamos viviendo una epidemia de sarampión. Sí. Episodio que no se ve desde sí. hace 20 años, sí. Sí. con un, un problema ah, grande. Sí. Tenemos muchos casos de sarampión, la sensación, la opinión de todos los expertos de Argentina y del resto del mundo, muy preocupados por lo que pasando en Argentina, porque está la sensación de que hay un subregistro muy importante y no hay una, un seguimiento exhaustivo de lo que está sucediendo. Es decir, yo por ejemplo tengo la información confirmada, hace una semana es 22 casos, hay aumentado 11 casos en 4 días, y hoy todavía el Ministerio de Salud, una semana después, no comunicó nada distinto que esto, y la información que me llega a mí es que hay muchos más casos aún no confirmados. Sí, sí. Y con la complicación de que hay sarampión en poblaciones no solamente infantiles, sino en poblaciones adultas, adultas. y no hay suficiente cantidad de vacunas para esto. Pero además, como no hay autoridad sanitaria, que eso es una cosa me parece tremenda, el que estaba a de cargo de del, del sistema de salud argentino renunció sí. por una jugada rara hace ya varios días, sí. no tenemos a nadie que conduzca una epidemia grave como la epidemia de Sarantión. Grave, digo, es una enfermedad, que hay hay un paciente muy grave internado, niña chiquito, por esta enfermedad es una enfermedad que produce muchas muertes en el mundo de y que es prevenible con vacunación. Así que esto es muy grave, lo que está pasando no alcanzan las vacunas que tenemos, no está claro qué plan hay que hacer. Pero mismo tiempo que tenemos sabemos una epidemia de dengue en toda américa latina gravísima que en argentina sabemos porque estamos haciendo eh, seguimiento del del bojto de la esa decir que está en todos lados pero no hay tampoco un trabajo preparado para prevenir la epidemia no se ha hecho nada y entonces eso es lo más urgente tenemos un momento de muchas epidemias descontroladas en una en una transición de gestión pero con una gestión que ha decidido abandonarla sí. al, al seguimiento eso es gravísimo. segundo punto Eh, tenemos un aumento enorme en de las desigualdades sociales que se ve evidenciado cuando hablamos del aumento de la tuberculosis, el aumento de la de la física, el aumento de los controles de los embarazos que llegan a términos sin control, sí. con las complicaciones puestas. Hay una, una desigualdad social muy, muy grande que el sistema de salud no está paliando. Eso sería el punto 2 de la agenda compleja. Sí. No se resuelve solo de salud, pero salud tiene que hacer lo propio. tiene que ir a buscar especialmente a las personas que más precisan el sistema de salud porque son los menos eh, favorecidos social y económicamente. Y el tercero de los puntos, porque me preguntaste tres, me parece que el sistema de salud ha perdido hacia adentro el sentido de para qué está haciendo las cosas. Sí. Y eso uno lo ve sobre todo si uno piensa la prensa de Buenos Aires, pero en casi todo el país, los equipos de salud no saben cuál es el norte, qué es lo que tienen que hacer, para dónde ir. Saben cómo atender pacientes, eso sí, lo saben. Claro. todos los médicos sabemos hacerlo. Pero no la sabemos estrategia? Qué, es, qué estrategia tenemos para adelante, cuál es nuestro modelo de atención. Claro. Lo que, que ¿Cuál es nuestra relación con la sociedad? ¿Cómo la sociedad va al médico? Ahora la gente para ir al médico va a una guardia a cualquier hora o tiene que conseguir algún amigo. que sea un amigo o un conocido de alguien que ha conseguido un turno está, ha, se ha colapsado del sistema eh, de, de salud porque no hay un sentido organizado. Eso me parece que es un trabajo a más a medio y largo plazo pero que es indispensable no se va a poder reconstruir el sistema de salud si no tenemos una estrategia clara qué queremos hacer y el equipo que lo pierda. La pobreza, que sobre todo la, la, las firmas que se utilizan Habitualmente están hablando de, de pobreza económica De sueldo de ingreso Se le agrega un Estado que se borró Que se fue Y que no se puso a paliar con políticas públicas Porque si no tuviera la diferencia económica O la pobreza económica Del 40% Pero y todas las vacunas al día Pero los controles al día Pero los, los equipos de salud recorriendo los territorios En las zonas de más pobreza Bueno, sería una situación distinta Ahora, como todo eso se fue también Porque en mismo tiempo que la política de pobreza el Estado abandonó eh, los territorios. Entonces lo que tenemos es un combo muy, muy peligroso. Una denuncia más. Te pusieron una voz y esta vez no te safas tan fácil Durante la semana que pasó, el ex diputado y economista Claudio Lozano, junto a Jonathan Valdivieso del Observatorio de Derecho a la Ciudad, una asociación civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciaron al presidente de la nación, su exministro Nicolás Dujovne, y al presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, porque el acuerdo que firmaron por todos nosotros y nosotras con el FMI parece que... Mm, estaría flojo de papeles. Parece que el presidente y su camarilla se tomaron semejante atribución sin un solo papel que sostenga el sortilegio y sin conocer las normas que rigen para dicho acuerdo. Señor Chancho, señor Chancho, en recepción lo espera Susán Martín. Reporta Capur. Conduce Fernando Alonso. Claudio Lozano, ex diputado nacional, economista, sabe mucho del tema y lo tenemos en línea. Hola Claudio, ¿cómo te va? Buen día. Fernando Alonso, aquí estamos con Martín García también. Gracias por atendernos. El ciclo de endeudamiento de Mauricio Macri, al igual que los ciclos de endeudamiento anteriores de la Argentina, está plagado de ilícitos y de ilegalidades mm. y que por lo tanto, si tenemos 100.000 millones de dólares aproximadamente de nueva deuda, Eh, y se fugaron 86 mil millones de dólares, y el acuerdo con el fondo no tiene un solo papel que lo sostenga, este, estamos en condiciones de hacer una revisión y una investigación exhaustiva de la misma. En este sentido, bueno, las dos denuncias que hemos presentado, una en el fuero administrativo, otra en el fuero penal, en el fuero administrativo pidiendo la nulidad de todo el procedimiento administrativo que lleva al acuerdo con el fondo, porque básicamente ni, no existe ningún tipo de resolución administrativa del Estado que habilite el acuerdo. Lo único que hay son las dos cartas de intención firmadas por dos ah, funcionarios el ministerio de economía el ministro de economía y el presidente del Banco Central en el primer caso de tourenegger en el segundo caso sandis este que por cierto ambos dos no tienen la facultad de endeudarnos este por 57 mil millones de dólares al conjunto de la sociedad argentina, no hay ni siquiera una habilitación por parte del presidente de la nación a dichos funcionarios, el, y el, no hay ningún estudio del Ministerio de Economía que diga por qué razón tenemos que tomar ese crédito, no existe el informe o el dictamen que tiene que emitir el Banco Central de acuerdo a la norma vigente diciendo Cuál es el impacto que el crédito tiene sobre el balance de pagos ni la capacidad de repago que la Argentina tiene de ese crédito? no hay ninguna ningún dictamen de la procuración del tesoro, cosa que también es una, es un paso obligado. así no hay ningún documento, ningún expediente, ninguna resolución del Estado que establezca el acuerdo. En segundo lugar, este hay otra presentación en el fuero penal por violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad porque Mauricio Macri y el Poder Ejecutivo en general no tenían facultades para llevar adelante el acuerdo, y eh, la ley que ellos invocan para eludir el, el paso por el parlamento nacional es la ley de administración financiera y su artículo 60 y es de aquí que el artículo 60 desde el año 2010 está eh, no está vigente Este, consecuentemente el cúmulo de irregularidades es absoluto desde el lado argentino, también lo es desde el lado del fondo. Ah, eso te quiere apuntar, sí. Porque el fondo eh, por supuesto también violó su propio estatuto al prestarle a la Argentina, su estatuto establece la imposibilidad de prestarle a países en situación de fuga de capitales y la Argentina durante el curso de los cuatro años de Mac, que ha sido una suerte de paraíso de la fuga este y eh, en ese barco Este lo que ha pasado es que han ingresado 44.900 millones de dólares entre junio del 2018 y julio del 2019, este de los cuales se fugaron 36.000. Así que en ese marco es que está planteada la denuncia, que esperemos tenga el curso que debe tener y uh -huh. que sean elementos que le sirvan Eh, al próximo gobierno para dar mm. la discusión que hay que dar sobre la deuda en condiciones de mayor fortaleza política y obtener claro. lo que debemos obtener que es la suspensión de pagos por lo menos en los próximos dos años para que la deuda no ahogue la recuperación económica y social del país ¿no? será porque me dueles será porque te quiero será que estoy segura que puedes Genarme de paloma el cielo Será porque quisiera que vuelcas Que sigue siendo tuyo mi vuelo Será que estás en celo Velando la alborada cua que suo cumula lo desvelo por todas largamente acunabas tan solo se levanta del sueño el que del todo despiende su ala amava via querido mía, ay, patria mía. De tumbo en tumbo, se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando. Defiende tu derecho a la vida Y juntos seguiremos andando ¿Será que ya no quieres Sufrir más desengaños Que vives levantando paredes? miedo a que la luz te haga daño si ya no vienen llena tu red tampoco hay mal que dure cien años quizás en apariencias te alejas o me alejo el caso es que su Vos de un dolor ambiguo y parejo. Amor no significa gerencia. También se puede amar desde lejos. Hababa bio. Querida mi mía de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría vamos arriba que no la vida i junta seguiré Por estas horas, quizás ya sea una noticia vieja Pero durante la semana que resumimos en esta edición La conformación del equipo de gobierno debanaba los sesos de propios y ajenos Algunos llegaron a armar una suerte de tómbola infernal En la que cualquier decisión parecía posible Otros, más cautos, dispersaban la supuesta ansiedad de la opinión pública Con las pocas certezas que podían tener lo cierto es que al cierre de la presente edición de Caja Negra y a dos días de la asunción del nuevo gobierno, la intervención radiofónica más acertada sobre la cuestión era la siguiente. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. Siempre es hoy, en Del Plata. ¿Cómo se ve vivir tantos años? Y mira, uno vive muchos años porque vive intensamente todo. Y eso es como un alimento para el cuerpo, para la cabeza, para tu, tu, tu propia vida, ¿no? ¿Tres, cuatro momentos que, que hoy cuando los los revisitas, bueno. los recordás? El más importante, creo, de la vida de las madres, no solamente de la mía, es cuando Néstor reconoció a nuestros hijos como sus compañeros y a nosotras como sus madres. Eso para nosotros fue el máximo regalo, el máximo eh, reconocimiento, ¿no? a nuestros hijos que es por lo que peleamos y luchamos y después de así encuentro muy fuertes como con Francisco que estuve dos horas 40 conversando con él cuando no sabía si me a a 10 minutos y qué sé yo la primera entrevista con Chávez son grandes personalidades que te dejan huella <coughs> ¿no? eh Ver cómo los sin tierras toman sus, las tierras de los ricos, participar de una toma de esas, verlas desde el otro lado, ¿no? Pero estando ahí en el momento que creo que se apoderaban de las tierras, de las facendas, como dicen ellos, y la casa principal, que es la casona del rico, esa no la tocan, esa la dejan para después usarla como escuela de cuadros. Y toman esos lugares enormes y hacen para 25 familias. Y vos decís, ay, estoy acá como, como que es esto? Un calor que te morís y nada. Y esa esa lucha, esa pelea, esa cosa maravillosa que después producen para ellos y producen para vender. Es un proyecto espectacular. Esas cosas no te las puedes olvidar. Y de lo personal, ¿cuáles fueron los, los los hechos en 91 años de, de, de tu vida que te, te marcaron me, me arriesgaría a decir que la desaparición de, de, de tus hijos, ¿no? Y eso fue lo más terrible, ¿no? Es, es, es una marca que no, que no se va. Vos estás marcada para siempre. Te queda un agujero en el cuerpo que nunca se puede llenar con nada. Es una cosa que no se puede explicar, que es lo que uno siente con la falta de los hijos, ¿no? Este, entonces es una marca muy muy impresionante pero también algunas cosas que viví con ellos también me marcaron me marcaron para ser la mujer que soy hoy me marcó mi papá con su trabajo con su forma de ser con su con su entrega para la familia mi mamá que era súper súper protectora pero a, al mango viste que siempre le parecía que te iba a pasar algo y es, esos cariños, esos afectos, esos amores Son así Que te protegen para toda la vida Y te cubren para toda la vida, ¿no? A mí me decían Kika, en el barrio Todos me conocen por Kika Y cuando dicen Kika, ahora me olvidé ya que soy Kika Y ese día pasé a hacer el Bonafini mm. Ese mismo día Que se lo llevan a Jorge Porque vos tenías como una vida que era una vida más bien de Sí, de mujer trabajadora De mujer trabajadora, nada, de familia, sí, digamos una siempre trabajé mi marido siempre trabajábamos los dos mm. y nada de familias humildes de trabajo no, te, no intervenías en, eh, eh, no tenías una participación política del estilo no pero yo los ayudaba mucho a ellos claro. como ser si cuando hacían teatro les hacía la ropa si sí. Las familias le daban las ropas viejas yo les arreglaba la ropa a las chicas y a los chicos hicieron obras grandes no hicieron antígona hicieron nuestro pueblo hacían obras muy comprometidas pero yo que era muy ignorante no me daba cuenta lo que mm. quería decir yo iba a ver a mi hijo y a mis hijos y me importaba eso este que qué lindo que... ¿Hoy qué edad tendrían tus hijos se ¿eh? ve y 73 y 70 73 ya serían personas que ya serían abuelos o abuelas ya seguro Seguramente ya habrían... Yo decía que te reviní sí. Mamá, sé que me escuchas en el murmullo. Siempre fue así desde los primeros arrullos. Intuyo que ya lo sabes, pero concluyo. Mi pecho rebalsa de amor y tanto orgullo. Mamá, sé que recordás que te conté que no importa cuánto viva, sino para qué y por qué también sé. El dar la vida por el otro Ustedes nos parieron Lastimos a luz nosotros Si no se apagan las velas Estas palabras vuelan Se acercan y acarician Ese pañuelo de tela Que hoy es símbolo en el mundo Y también fuego para aquellos Tan derechos, tan humanos y tan ciegos Desde luego que estoy vivo En tu lucha y cuánime Desde las primeras marchas En esa pirámide Escúchame mami que Vivo en tus penas Como mar y como Esther, como Azucena Vario la cena, te digo más Hoy hay miles de personas que no dan un paso atrás Porque juntos encontramos la manera Si las vallas son muy altas conseguimos escaleras Y que digan lo que quieran, esos de siempre Las madres son rebeldes, locas, prepotentes Vencimos a la muerte, vencimos al verdugo Vencimos porque hay luz donde antes había un nudo Intentó pero no pudo perpetrarse el yugo Vencimos por tu voz cuando el pueblo quedaba mudo Y hoy somos treinta mil almas que te escudan Por más que algún cobarde nos venga a poner en duda Por más que algún cobarde se atreva a golpearte Somos vida, somos paz, somos amor y somos arte Somos millones que respiran en tu ser Vivir es resistir porque resistir es vencer porque tus manos sobran donde no hay salida? porque tu corazón nuestro legado anida? ¿Por qué tu voz sonrita, aparición con vida? porque qué derechos humanos son pan y comida? Porque a mucha honra somos revolucionarios Una generación que se refleja en tus ovarios Que hable los diarios, soy fiel a tu estilo Que se vayan a la mierda, sos la sin destino Varios caminos, un punto en el que se chocan Amor por el que sufre y repudio al que lo provoca Mamá te amo y sé que me amás Tan distinta y tan igual a las demás mamás Cuando él manda más tortura junto al débil está siempre Qué placer es compartirte Con tanta gente Y no, no hay celos Mi familia está completa Sos la madre de Argentina y del planeta Bien amigos y amigas Esto ha sido todo por hoy Nos encontramos la semana próxima En el aire de su radio favorita A la hora acostumbrada Para compartir otro resumen De la realidad radializada Para compartir y difundir Entre amigos, colegas Compañeros de trabajo Familiares y demás Ingresen en caja negra.org y encontrarán todo a disposición. Sírvanse cuanto gusten. Hasta dentro de 7 días. Chau. No más pena sin duelo. No han dejado ni la última estrella. Ni se hasta los sueños. Pero el Capitán volvió con ella, ella es una y es todas las voces, él el conductor de nuestra lista, hoy asoma un sol con muchos soles, es un lindo día, ve. Derechos y una E Caja Negra, Matías Levín, Miguel Maciel, Mayra Torres, Julián Belistri, Julia Caiman, Ariel García,